Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. ¿Qué está ocurriendo con el 15M? Algunas creían que con el verano todo decaería y que la violencia viniera de donde viniera podría con nuestro movimiento. El día 15 de mayo, miles de personas salimos a las calles unidas por una gran indignación ante tanta violencia económica, física, racial, generacional, ante tanta violencia psicológica y moral. Nos sentimos enamoradas, habíamos encontrado Como ocurre con las parejas, alguien en quien mirarnos a los ojos. Nos reconocimos en miles de rostros, en miles de personas, y no importaba el aspecto, el sexo, la edad. Los abrazos y la alegría nos, permitió, nos permitieron vencer temores, vencer resistencias y límites impensados hasta un día antes. Proyectamos, imaginamos que todo era posible, que un mundo sin violencia estaba a nuestro alcance. Y comenzamos a construirlo con absoluta generosidad, poniendo lo mejor de cada una. Aunque necesitamos ir imaginándolo y diseñándolo. Y en esta inestabilidad que produce lo desconocido, hay que mantener la calma. A veces no es fácil. En nuestra humilde opinión, la semana pasada, cuando muchas salían de Madrid, el cansancio permitió que surgiera con fuerza lo viejo y obsoleto que cada cual trae de su pasado. Y que se impone a veces. Esto nos parece inevitable. En todo proceso humano, lo viejo se resiste a morir. Es como un dinosaurio dando sus últimos y agónicos coletazos. Esto pasa con las posiciones que defienden, resp respuestas violentas dentro del propio movimiento. Es el viejo sistema también. Pero si este sistema que nos indigna es violento en su esencia, Y queremos cambiarlo, será entonces construyendo una sociedad no violenta que podremos vivir como imaginamos. Y el único camino a recorrer coherentemente con esta construcción que queremos llevar a cabo es el de la no violencia. Buenas noches, amigas. Un miércoles más con todas vosotras en Acercando Personas. Sobre este tema, sobre la no violencia, debatiremos esta noche con nuestros invitados después de analizar la respuesta popular、eh, al desalojo ayer de sol.、Eh, buenas noches, estamos aquí con, con ya, podemos decir, amigos, con Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo. Hola, buenas noches, Lorena. Héctor. Buenas noches. Iván, Hola, y con nuestro querido、eh, técnico Jorge. Bueno,、eh, creo que todos vivisteis el día de ayer aquí en las proximidades de Sol.、Eh, me parece que, que fue así y me gustaría que nos contarais cómo lo habéis vivido.、Eh, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué os,、eh, os hizo posible? Volver a Sol, qué ocurrió ayer, qué está ocurriendo hoy, algunos creo que, que nos pueden contar alguna experiencia. Rodrigo, cuéntanos. Hola, buenas noches.、Eh, lo primero es、eh, la sorpresa, lo primero que me sorprendió ayer fue la gran sorpresa de emocionarme una vez más. Al principio, el 15 de mayo, me sorprendí mucho.、Eh, hacía meses que esperaba y años que esperaba una respuesta de ese tipo. Y. Cuando parece que ya es difícil sorprenderte de nuevo, ayer de nuevo me volvió a, a emocionar、eh, ver una respuesta、eh, que seguía los cauces y las pautas que hasta ahora se ha ido marcando el, este movimiento. En, en la capacidad de, de improvisación, en esa sensación de alegría y, y lúdica, a la par que indignada respecto a las condiciones de violencia imperantes. Y bueno, luego podremos hablar más de lo que fue pasando, pero esas fueron las sensaciones que yo recibí. Muy bien, Héctor, ¿cómo lo viviste tú, esa, esa primera impresión o, ese, o el sentimiento que te acompañó?、Eh, bueno, para referirme a lo que comentabas sobre la sorpresa,、eh, a mí no me sorprendió en lo más mínimo que、eh, las fuerzas del orden. <risa> Que <risa> tomaran, o sea, desalojaran la plaza.、Eh, creo que eso era perfectamente esperable.、Eh, comparto esa sensación que, que tú transmites respecto a, a que uno se puede sorprender nuevamente cada vez、eh, con, con las、eh, respuestas que este movimiento va dando. Eh, porque eh, es gracioso, a veces uno tiene la sensación de que este movimiento es un bebé y por otro lado siente que va dando、eh, respuestas mucho más inteligentes a cada momento. Y maduras.、Eh, o sea, es un, claro, es un bebé que va madurando a pasos agigantados.、Eh, desde ese punto de vista, creo que llamaría a estas situaciones en las cuales. Eh, el, quienes tienen el ejercicio del poder van haciendo lo único que saben hacer: oportunidades para que nosotros aprendamos nuevas maneras de hacer las cosas. Iván. Yo creo que la línea que sigue Héctor, ayer、eh, lo que se constató es la mayoría de edad del 15M. Es decir,、eh, esto es un movimiento que ya está consolidado. Y los poderes públicos, desde mi punto de vista, ayer infringieron la legalidad vigente, vulnerando los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución Española, un punto que luego me gustaría desarrollar.、Uh -huh. Pero la respuesta de las personas, de, todos, de todas y de todos, fue un decir: no, así. No. Y, y volvieron a demostrar que están muy por encima de la clase política de este país. Que... Antes, Rodrigo, apuntabas un poco a las anécdotas o a lo que fue pasando a lo largo de, de la noche,、eh, de la tarde, noche.、Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué viviste tú? Eh, inicialmente. Eh... Por muchos intentos que hubo de organización de qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere actuar en caso de que se cerrara sol, que era previsible, la gente fue llegando a sol y intuitivamente, viendo que no se podía acceder, fueron rotando de puerta en puerta. un poco también poco para, Entiendo que era para, como en mi caso, para ver cuál era el ambiente en cada una de las puertas y hacer una especie de recuento mental de cuánta gente. Está también ahí. Cuando hablamos de las puertas, hablamos de las bocacalles. Que... Sí, claro, las puertas de acceso, porque se habían convertido en puertas de acceso、Ajá. bloqueadas, que realmente eran accesos a, a sol.、E, intuitivamente la gente fue、eh, haciendo algún, un círculo por las calles hasta ir comprobando todas las puertas, y hasta que se fue concentrando mucha gente encallado. En ese momento se empezó a desbordar tanto que la gran vía se, quedó, se fue yendo cortada y、eh, fueron descendiendo hasta, hasta Cibeles. Desde ahí se pasó por Neptuno, se intentó、eh, acceder a, al Congreso de los Diputados,、eh, uh -huh. que también estaba bloqueado, y por lo tanto se siguió,、eh, todo el mundo continuó la marcha hasta Atocha, se volvió por la calle Atocha y se llegó otra vez a Sol. Mi, mi gran sorpresa es que este movimiento de toda la gente que, que quería llegar otra vez a Sol,、eh, primero era muy, muy en el espíritu del 15M, seguía todos los parámetros de respeto, o, o desde luego no los traspasaba. Y, y cuando ya llegando a, a, por la calle Carretas a Sol, Eh, se fue todo el mundo movilizando hacia la Plaza Mayor, donde mi sorpresa fue ver media plaza sentada en la calle asambleándose. De forma que volvíamos a demostrar、eh, los principios que, han ido, que se han ido estipulando en este movimiento: es decir, le, la inclusividad, el respeto y, y el asamblearismo. Así que fue una definición en sí misma de lo que es este movimiento.、Uh -huh. eh, hubo mucha más gente de la que se esperaba. ¿Sí? Y、Me bueno, parece, ¿no? Todo el mundo dice que. No, no el, todo el mundo se ha ido de vacaciones. <risa> claro, yo creo que esa, esta decisión, además de por otras razones、eh, que algunos dicen y、eh, otros imaginamos, o, y que en algún momento además、eh, iban a tomar este tipo de decisión,、eh, creíamos, ¿no?、Ade、yo creo que han aprovechado que pensaban que la mayor parte de la gente del movimiento 15M iba a estar de vacaciones en las playas, en la montaña o en su pueblo, ¿no? Ahí es cuando yo digo que creo que, que este movimiento ha alcanzado a la mayoría de edad, porque se activa automáticamente cuando hay una respuesta violenta. Y la respuesta violenta es por parte, en este caso, de las fuerzas de seguridad del Estado,、eh, obviamente dirigidas por el gobierno en sintonía con el ayuntamiento. Y eso es lo que activa otra vez al movimiento para rechazar cualquier. Tipo, no solamente de violencia, sino de coacción al libre tránsito de personas. Es que estamos hablando de una cuestión muy grave. Estamos hablando de una cuestión muy grave. Estamos hablando de que es el propio Estado quien está vulnerando la Constitución y, por lo tanto, el Estado de Derecho. A eso el 15M tiene que responder.、Mm -hmm. Porque nosotros lo que queremos es democracia, no la falta de ella. ¿Y qué crees que tendría que hacer el 15M ante, eso, ante esto? o a n e e s t Hombre, yo creo que. <coughs> yo soy un humilde estudiante de Derecho que, seguramente, dentro de 50 años me <risa> licenciaré. Pero、eh, el 15M creo que, además de la respuesta que está haciendo en la calle, también tiene que llevar propuestas legales y por escrito y denunciar esto ante. El Congreso de los Diputados, así como en la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento. Se me ocurría, se me ocurría de esta, esta, esta tarde, ir, con, ir con, un, con una constitución en la mano y decirle: mire, artículo 19, señor policía, porque el, no hay que olvidar que el policía es un funcionario que está mandado por, por un político. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional. También está sujeto el artículo 13 para los que son extranjeros, de igual manera. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no puede ser limitado por motivos ideológicos o políticos. Bien, ayer este derecho fundamental, y repito, fundamental, se vulneró. Y se está hoy mismo vulnerando. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto.、Eh, a ver, yo, yo creo que efectivamente、eh, nosotros debemos eh, eh, insistir en、eh, explicitar nuestros derechos tanto frente a los funcionarios como.、Eh, Dentro del movimiento, para que、eh, cobremos conciencia y para que también el, el Estado cobre conciencia de que estamos alertas en cuanto a la vulneración de nuestros derechos. Pero honestamente,、eh, yo creo que a ellos, a, a, a, a, al Estado, en la situación en que se encuentra, no le importa. Es decir, ellos retuercen la ley para acomodarla a sus propios intereses.、Eh, de modo que、eh, yo pienso que obviamente eh, debemos eh, manifestar y explicitar nuestro conocimiento y, y n u e s t r o alerta de que ellos están retorciendo、eh, la ley, pero no podemos esperar que ellos dejen de retorcerla. Creo que tenemos que actuar transversalmente a eso.、Eh, ¿De qué manera? A tu modo de ver. Y, o sea, quiero decir, entiendo que, que la comisión de legal está haciendo,、eh, operando en consecuencia. Lo, desconozco el detalle en este momento.、Eh, no sé si es el momento, además, de que ellos expliquen qué están haciendo, por ejemplo, con los detenidos. o... Sí, sí, iban no, a ser. No, yo, yo iba a decir que eso yo. Yo soy un ciudadano que, que no estoy dentro de la comisión de legal, simplemente me leo la constitución y, y digo, ahí va.、Eh, con, la están retorciendo, o sea, hay que decir, la están quebrando, la están violando. ¿Qué es la respuesta? Yo, parti,、eh, particularmente, sigo en la no cooperación. Yo sí me,、eh, me anclo en mi derecho. Es decir, usted no me deja pasar. Deténgame,、uh -huh. deténgame. ¿En qué se basa usted para detenerme? Así de claro.、Uh -huh. Bueno, ahora mismo, de nuevo, a estas horas, Sol está rodeado de policías en todas las bocacalles y no es posible cruzar Sol. Tienes que ir con un bastón o un bebé, o algo por el estilo, para que te dejen pasar o demostrar que, estás vi que vives ahí, que tienes un negocio ahí.、Eh, es el momento en que podríamos hacer esto, ¿no? Quizás.、Eh, pero Rodrigo creo que ha tenido una experiencia hace un rato, ¿no? Ha dado otro tipo de respuesta, no exactamente. ¿Cómo, cómo ha sido, Rodrigo? e、bueno, n realidad ha sido un momento bastante bonito, aparte de la tensión que se me generaba.、Mm, he intentado entrar por una, las, por una de las calles de acceso, creo que eran apreciados. Y había, como todas las demás puertas, estaban、eh, bloqueadas por. Por un par de c a m i o n e s de policía y el personal policial.、Eh, viendo que dejaban entrar a bastante gente, pero a mí no.、Mm. ¿Es que tienes cara de sospechoso, Rodrigo?、Eh, bueno, ¿Tú has un... mirado en el espejo y te ves sospechoso? Llevaba un cuaderno en la mano. <risa> eso eso、no、es sospechoso. Y el b o l í g r a f、pues、o Yo creo que el b o l í g r a f o e es. <risa> sí. Entonces,、eh, he pedido acceder y me han dicho que yo no podía.、Eh, entonces. He sacado el móvil y he pretendido grabarme intentando acceder mientras se veía que a otra gente sí le permitían el acceso. En ese momento, cuando he sacado el móvil,、eh, alguien que era el jefe de unidad me ha, me ha dicho que no, que no grabara. Que si tenía cojones, que grabara. En realidad, en realidad, no, me ha retado. Me ha dicho que si tenía cojones, que grabara. Pero acto y seguido, cuando he continuado, y he dicho que por supuesto que me amparaba la legalidad. Además de. Además, y además, se lo he explicado, le he dicho, hay compañeros suyos que no se portan muy bien, que a veces transgreden las, las normas y, y por lo tanto es, es muy positivo, tanto para mí como para usted, que yo lo g r a b e cuando este tipo de cosas pueden pasar.、Eh, y entonces él me ha dicho, ahí ya sí que no me ha dejado grabar y me ha dicho que me metía dos hostias si、sí、continuaba. En, y le he dicho que no te iba a continuar. Así que. Me ha agarrado del brazo y me ha empujado hacia una de las esquinas y ha, y ha dicho las, las siguientes palabras: el mismo caso, identificación, y ahí me ha empujado.、Eh, casualmente he pasado donde, a la esquina donde me ha, a donde me ha empujado, había tres compañeros suyos y una persona más,、eh, alguien que colabora de vez en cuando también con el 15M, compañero de, del grupo de trabajo en el que participo más, que es el, el grupo de pensamiento. Así que ahí estábamos dos pensadores. Y que estábamos, por lo visto, provocando a la policía y que estábamos en la misma situación. Ha sido un momento de hermanamiento muy bueno. <risa> Tengo que decir que mi compañero lo hacía mucho mejor que yo porque、eh, hablaba con alguien más beligerante y aún así ha sido capaz de sacarle cinco minutos de conversación.、Uh -huh. de él, el, el, el policía pensaba que le estaban provocando y、eh, aún así, cinco minutos de conversación、eh, me parece un éxito tremendo. En realidad, como decía、eh, antes, vamos madurando y se va aprendiendo a dar otro tipo de respuestas. En realidad, nos, nos están facilitando de algún modo esta, este proceso, ¿no? No es que lo busquemos, pero. Claro,、eh, a ver, yo, yo creo que efectivamente en, es en, en nuestra conducta donde se, se devela quiénes realmente somos, ¿no?、Eh, Y cuando uno habla de la conducta de un movimiento tan vasto, tan amplio, de bordes tan indefinidos,、eh, resulta muy curioso ver que de todas maneras podemos identificar esa conducta, eh, identificarla eh, como sensibilidad, identificarla como una forma de manifestarse. Eh, eh, Y, y creo que sobre esa, sobre esa conducta、eh, nosotros no tenemos demasiado que explicitar ni que defender porque es muy evidente.、Uh -huh. eh, y cuando digo que es muy evidente, digo que es muy evidente para nosotros, que es muy evidente para la gente que es afín y que incluso es evidente para toda la. Para Todos los medios de comunicación que de todas maneras van a distorsionar o utilizar、eh, los argumentos que ellos quieran、eh, para, para sus propios intereses, que no son los suyos propios, por otra parte. Yo quería añadir, la pregunta r a ¿qué es lo que debe hacer el 15? ¿Qué tipo de respuesta tiene、sí, a ante, ante esta situación?、Eh, Yo no tengo claro qué es lo que debe hacer y、eso. supongo que nadie lo tiene claro porque, de hecho, claro, hay que construirlo entre todos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que sí sabemos es cómo lo queremos hacer. Y cómo lo queremos hacer es pues como hasta ahora y mejor. Siempre dentro de un marco que nos hemos、eh, ido inventando. Entonces, ¿la respuesta cuál será? Pues hasta ahora están siendo respuestas de disidencia y de d e s o b e d e n c i a civil、eh, no violentas y todo lo que entre dentro de, esa, de ese marco. Probablemente salga bien. Y Además, y otra cosa es que hay que hacerlo todo. Es decir, todo lo que es,、eh, vaya hacia ese objetivo, tanto considerando objetivos、mm, más inmediatos como otros que van más a largo plazo, más en la distancia, hay que considerarlos todos.、Uh -huh. Yo creo que además el, el 15M ha, es un movimiento que, que ha demostrado tener una voluntad pedagógica. Es decir, nosotros hemos asumido la responsabilidad de enseñar a los、eh, voy a incluir políticos, a la sociedad, incluso a los medios de comunicación, respuestas que no son violentas, de tal manera que, que se les hace muy difícil la distorsión.、Uh -huh. mm, pueden manipular o pueden, digamos, enfocar un punto, pero. Cuanto más nosotros nos acercamos al derecho, y por eso tanto me, me, me remito al derecho y a la no violencia, a nuestros derechos, a exigir nuestros derechos, menos margen tienen ellos para poder manipular. <risa> Amigas, en este momento ha conectado con nosotros Mario, que está abajo en la calle.、Eh, Mario, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo lo, cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás viviendo muy, ahí? Muy bien, muy bien. Hay un ambiente, somos poquitos, no hay tanta gente. Yo estoy exactamente en la calle Preciados, en la entrada, la entrada sol desde la calle Preciados. No hay tantísima gente como ayer, que ayer fue increíble. Pero bueno, la poca gente que hay、eh, está mucho más relajada que ayer. De hecho, se grita poco, no, no,、eh, no se cantan, es una. convertida en... De, de todo este movimiento y es un ambiente seguro, relajado. Hay un pequeño、eh, de z o n a s con juguetes, con Mario, Mario, Mario, ¿me escuchas? Sí, sí, te oigo, dime. Mira, te pediría que te apartaras un poquito de donde está todo el mundo y que te mantuvieras、eh, quieto porque se te oye entrecortado. Y te comento,、vale. al hilo de, de lo que has dicho, te comento、sí. que la, eh, eh, de las noticias que estamos recibiendo en directo, creo que la gran mayoría de la gente en realidad está subiendo a sol、eh, desde Alcalá. Viene desde c i b e l e s desde una concentración que estaba convocada、sí. de antemano. Y ahí creo que van subiendo miles de personas. Sí, Así de, es hecho, que... de hecho, ha llegado la noticia también a la calle Preciados.、Uh -huh. Bueno,、eh, ¿y cómo.? Justo, sí. Dime, no, que justo en este momento estaban, ya se estaba comentando entre las personas que estamos allí que venía toda esta gente desde, desde Atocha.、Uh -huh. ¿Y cómo se está desarrollando? Eh, ahí la, la pequeña concentración que hay. Pues ya te digo que de una manera muy tranquila, muy pacífica, con, con bastante buen humor. Yo destacaría el buen humor. La gente, pues eso, un grupo jugando con piececitas de Lego, sentados en el suelo,、eh, todo muy distendido y muy relajado, la verdad. l ú d i c o Lúdico, sí, sí, sí,、eh, se ha convertido en algo lúdico. Y una cosa muy importante:、eh, mucha conversación, mucha conversación entre las personas que estamos allí, que no nos conocemos, mucho diálogo, intercambio de opiniones. La gente habla de lo que pasa, de lo que está pasando、eh, a todos los niveles, social, político. Y a mí eso me parece algo realmente importante: que se hable, que, que el tema esté en la calle, que la gente opine, que la gente. En la calle, que es muy importante, que la gente en el espacio público, que desgraciadamente hoy no lo podemos hacer en sol porque, porque está cortado, pero en la calle la gente, la gente está hablando de lo que ocurre y para mí eso es importantísimo. Claro, de algún modo、eh, en este, se estaba conversando ahora aquí en la tertulia que este movimiento pretende ser.、Eh, Formador, no, no recuerdo la palabra que se ha utilizado, pero como de conciencia, pedagógico, que es, es más correcto. Y de algún modo, esa forma de, de la forma de, de funcionar, de dialogar, de, de, de comunicarse, de intercambiar puntos de vista, de generar ese pensamiento colectivo, me parece que. Eh, que sí, que da lugar a otra cosa y que es muy, muy, muy constructivo. ¿no? Eh, Iván, eh, perdón, Rodrigo creo que quería、eh, intervenir. Es curioso que lo que está describiendo es básicamente una reproducción de lo que ha estado sucediendo desde el principio. Es decir, la gente dialogando, asambleándose, puede ser en grupos muy pequeños, pero al final hablando de todos los temas que nos preocupan, es decir, haciendo política. Al final, uno de los logros más importantes es que la gente empieza a hacer política y siente que puede hacerlo con el que tiene a su lado. Claro, a mí me parece realmente de destacar ese tema. n o Hoy、eh, en una conversación decíamos,、eh, a ver,、eh, teníamos en Sol un punto de información para que la gente se enterara de qué es lo que sucede.、Eh, pues ahora、eh, el punto Sol, que dada la época del año y qué sé yo, se estaba haciendo como un, un, un poco. Eh, digamos, arduo de sostener, pues ahora las explicaciones de lo que está pasando las tiene que dar la policía.、Eh, o sea, a mí me parece fantástico y me parece que además en la asamblea que hubo ayer en Plaza Mayor、eh, se decidió que se iban a armar puntos de información en cada barrio.、Eh, yo participo de la asamblea de Lavapiés y tenemos un punto de información prácticamente desde el principio de, la, de, de, la, de las reuniones. pero A ver, es que nosotros teníamos un punto de información y ellos nos relevan del que más、eh, difícil nos resulta. Ellos tienen que dar las explicaciones.、Eh, le tienen que explicar además a, a los comerciantes por qué ahora no pueden vender y antes sí podían vender. Es curioso,、eh, ¿no? ¿no? Nos han multiplicado por miles en los barrios.、Eh, la verdad es que yo creo que. Ellos están haciendo su trabajo como corresponde, y por primera vez uno siente que sus impuestos sirven para que ellos hagan lo que tenían que hacer.、Eh, es decir,、eh, darle difusión y cohesión a nuestro movimiento.、Eh, Disculpadme, porque tenemos a Mario al teléfono. Mario, ¿tú nos estás escuchando? Sí, te escucho. Muy bien. No sé si quieres、mm, intervenir en algo de lo que se está comentando, no, no sé si puedes seguir en línea o no. Eh, bueno, yo básicamente decir lo que ha comentado Rodrigo, una función pedagógica y que se hace política en la calle, que se hace política en los espacios públicos, que los ciudadanos despiertan, hablan, dialogan, intercambian opiniones. Yo me quedo con esa parte que para mí es la más bonita y, y con el respeto, con el respeto y, y, y ese ambiente a c t i v o En, en estas manifestaciones, movilizaciones, concentraciones, llamémoslo como queramos, que sigue siendo así y, y no sé, yo me quedo con eso. Muchas gracias,、eh, Mario. En cualquier caso, si hay alguna novedad, te pediríamos que volvieras a llamarnos y te metemos en directo. Y si no, de, de todos modos quedamos en contacto. Muchas, muchas gracias y un abrazo muy grande. De acuerdo, gracias a todos y un abrazo también. Hasta luego. Hasta luego. Sí, aquí、eh, seguimos en el estudio.、Eh, claro, tú argumentabas que en realidad, a ver c o m o yo lo interpreto, en realidad están haciendo lo que tienen que hacer y de algún modo nos están facilitando el trabajo a, a, dentro del movimiento.、Eh, cuando hablamos de la policía. Pero, perdón, tú preguntabas hace un rato qué es lo que el 15M debería ser. A mí me parece que, que cualquiera de nosotros. Eh, empezar a opinar sobre lo que el 15M debe hacer sería un acto de soberbia.、Eh, te repito, nosotros sabemos lo que el, quienes ejercen en este momento el poder van a hacer.、Eh, no, no son muy inventivos. No pueden、no、ser. Puede La imaginación ser, claro, no, no, no, no, no, no es supuesta. No es solo eso, es que sus recursos son limitados, en tanto que los nuestros son absolutamente limitados. Esa sorpresa que decimos que venimos experimentando desde el, el, el 15 de mayo、eh, tiene que ver con el, el ver que como conjunto somos capaces de dar respuestas. Que individualmente no, no se nos hubieran ocurrido, no, no hubiéramos imaginado. Entonces, eh, eh, claro, a nivel individual uno puede opinar y decir: Bueno, pienso que deberíamos hacer esto, que deberíamos hacer lo otro. Me parece brillante lo de montar el punto sol en cada plaza de cada,、uh -huh. de cada barrio de cada asamblea. Me parece que Cada dos o tres días deberíamos volver a Sol, nada más que para que mantengan su operativo de seguridad,、eh, y que si no lo montan ahí, pues deberíamos montarlos en una plaza cercana, y que cuando nos vengan a acercar, deberíamos irnos e irnos a otra que está un poco más allá. O sea. Y mientras eso va sucediendo, efectivamente va sucediendo que la gente conversa entre sí, que la gente va haciendo política, que la gente va viendo nuevas perspectivas y nuevas alternativas.、Eh, la, la, la, la, el desalojo de ayer supuso esa manifestación de la que hemos hablado, pero después también una, una gran asamblea en la, en la Plaza Mayor. Y、eh, no sé si estabais ahí, si os quedasteis hasta esa hora. Yo sí, yo resistí hasta las dos y media, tres.、Eh, que por cierto terminó con dos detenciones、eh, de compañeros、eh, a última hora a las dos y pico de la mañana, según nos llegó, entendemos que desde legal se están ocupando de esta situación.、Eh, pero ¿cómo,、mm, ¿cómo era esa, esa asamblea? a c o n el mismo tono que han tenido las grandes asambleas de Sol? Eh, la gente estaba crispada,、eh, había un tono lúdico.、Eh, ¿Cómo era ese tono? El bueno, tono de ese sonido. El, el tono lo marcaba un poco también la hora, así que estaba todo el mundo bastante relajado y, cansa Por cansancio. y cansado de, después de haber andado tanto. Yo creo que la gente quería recuperar sol para quedarse concentrado en un único punto, que、uh -huh. <risa> relaja bastante más que, que dar vueltas.、Uh -huh. Bueno, e、eh, s tono de broma. El, el tono era. Espectacularmente respetuoso、uh -huh. con, tanto, con la moderación, con las intervenciones. Y bueno, había varios puntos del día que, por supuesto, van diversificándose. Sí hubo un momento donde, bueno,、eh, parece que hubo un, un intento de, de boicot de la asamblea. En un momento dado, alguien empezó a gritar, aprovechando el paso de, de un coche policial, que, que estaban cargando. Hay bastantes sospechas de que eso fue provocado. ¿no? Uh -huh. Sobre eso, sobre ciertas respuestas, respuestas que, se dan, que se están tratando de dar teóricamente desde el propio, desde dentro s d d e e del 15M, vamos a hablar después, si os parece, cuando toquemos el tema y analicemos el tema de la no violencia. En todo caso, querría cerrar este tema d a、eh, n d o l a s gracias. Eh, el apoyo de tantas、eh, convocatorias de manifestaciones de concentraciones de apoyo al desalojo de sol que se están llevando a cabo、eh, en toda la geografía del Estado y especialmente a compañeras de Pontevedra que están tratando de tomar contacto con nosotros、eh, con Agora Sol y que no es posible. Muchas gracias a todas y、eh, volvemos en un momento. ず Amigas, de nuevo aquí para hablar de la no violencia.、Eh, seguimos con, con Iván, con Héctor, con, con Rodrigo y quizás Jorge se anime a, a intervenir también, que antes se ha quedado con ganas. Ya lo hemos escuchado así bajito. Bueno, vamos, si os parece, empezamos un poquito por la definición, porque oímos hablar de no violencia, de pacifismo, de no violencia activa. Eh, a mí me gustaría que, si alguien lo tiene que entiendo que sí, que estamos hablando con gente que le ha dado muchas vueltas al tema y lo ha estudiado, y además en algunos casos、eh, lo vive como forma, como forma de vida, como estilo de vida, pues me gustaría que nos contarais para, para, para irnos aclarando todas, ¿no? ¿Qué diferencias、eh, existen en estos términos y en estas prácticas? A, a ver,、eh, yo, yo creo que algunas.、Eh, Disquisiciones teóricas se podrían hacer y, y que, que son importantes, pero、eh, en todo caso, digo, este no es un tema que se trabaja desde la cabeza.、Eh, no creo que, que debiéramos、eh, centrarnos en celebrar. Esta, esta cuestión, sino más bien en llevarlo a la forma en que lo vivimos, ¿no? uh -huh. a la forma en que lo experimentamos.、Eh, claro, se habla de que si este es un movimiento pacífico, yo creo que no es pacífico.、Eh, se, ¿Por qué se, no es pacífico?、Eh, a ver, no es pacífico porque es activo y porque su propuesta es resistir. Activamente una, la violencia que se ejerce sobre la gente, sobre el, sobre el pueblo.、Eh, yo creo que el pacifismo es una, es una postura en general、eh, so, sobre, eh, contra, la, contra la guerra y no es que crea que estamos a favor de la guerra. Lo que quiero decir es que en, en el ámbito en el que se manifiesta este movimiento, Es un movimiento activamente no violento, resiste la violencia que se ejerce sobre él.、Eh, y y la, la violencia es una violencia、eh, de hecho, es una violencia de leyes retorcidas que, que se elaboran de una manera ilegítima, aunque, aunque sea legal. y... Y entonces、eh, me parece que definitivamente una cosa que no hay que confundir es la pasividad con, con la no violencia. Yo tengo que, que discrepar porque yo no creo que el pacifismo sea pasivo, sino todo lo contrario, es activo. La no violencia no es pasiva, es totalmente activa. En lo que sí estoy completamente de acuerdo es que la no violencia Podríamos estar teorizando y teorizando, decir frases ingeniosas, maravillosas, pero es algo vivencial. Es decir, es algo que、mm, se nutre desde tu propia espiritualidad o desde tu propia esencia. Es creer que la violencia en sí misma no tiene sentido. Entonces, yo creo que la no violencia también lo que hace es que produce. Que la violencia se agote en sí misma. Eso es lo que hizo Gandhi, entre otras cosas. Por eso venció el Imperio Británico. Porque no se puede luchar contra todo un pueblo. No se puede negar la existencia de todo un pueblo. Aquí está pasando lo mismo. Estamos recibiendo violencia constante、eh, por parte de los mercados.、Eh, Otra vez me hubiera el artículo 216, q u e e s cuando se declara el estado de excepción, deberíamos estar en el estado de excepción, tanto en cuanto que nos están atacando financieramente. ¿Qué nos está atacando? Los mercados. ¿Quiénes son los mercados? Esa pregunta no nos la dicen. No, no, no, no, no se pone... se Cuando yo、eh, pongo el telediario, yo no entiendo nada. O sea. Quiero decir algo, sí entiendo, pero nos cuentan la noticia de tal manera que lo, lo que haces es que, y voy a decir una palabra más sonante, te acojonas, o sea, directamente, te acojonas. que Dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Claro. Iván, me vas a disculpar, y aunque era el tema de, de, de nuestra charla anterior, pero por dificultades previas no han podido entrar y nos está llamando una compañera desde Pontevedra, donde supuesto, tienen, están en plena concentración de apoyo al desalojo de sol. Buenas noches. Buenas noches. d i s c u l p a m e que no, no sé tu nombre. Sabela, Sabela de Indigna de Montevedra. Se nos cortó la comunicación. Esperamos que de nuevo pueda, pueda llamar.、Eh, Iván, te había cortado. Disculpa. No, en ese sentido, y volviendo otra vez al movimiento pedagógico del 15M,、eh, nosotros a través de la no violencia ponemos de relieve. La violencia que ejerce este sistema contra los ciudadanos. Pero la ejerce contra todos los ciudadanos, incluso contra los que creen o, o están a favor del propio sistema. Del propio sistema.、Eh, a, digo, una minoría no, ¿vale? Que serían、uh -huh. los mercados. No sé quiénes son los mercados, pero bueno, esa minoría、uh -huh. no.、Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo veo a la policía y, y pienso:、eh, su hija, usted,、mm, eh, su mujer. ¿Está viviendo la violencia que nos están imponiendo los mercados? ¿La está sufriendo usted? ¿Y él? ¿Y él? ¿La está sufriendo usted? ¿Acaso、uh -huh. no tiene que pagar una hipoteca?、Uh -huh. ¿Acaso no le están presionando económicamente? ¿O cree que su hija también va a ser funcionaria o su hijo? Ese era uno de los carteles que una compañera abajo、eh, se ha venido con su, pa con su pancarta y le v a mostrando a todos los policías delante, ¿no? Un cartel diciéndole. Tú también estás en, en, en este mismo bando, ¿no?、Mm. Eh, disculpadme, cuando hemos planteado esta, esta, esta tertulia sobre la no violencia, que ya en su momento en Acercando Personas tratamos, con Iván también y otras, y otras compañeras,、eh, es porque、eh, el, el lunes, antes de ayer,、eh, desde Pensamiento Sol se convocó una asamblea para tratar sobre、mm, la violencia versus no violencia, ¿sí? Sí. Eh, Rodrigo, eh, ¿cuáles fueron las razones para convocar esa asamblea? Bueno, a raíz de, de, los, de los hechos y las acciones que se tomaron,、eh, que se hicieron el miércoles pasado,、sí. eh, donde, eh, aprovechando la llegada de las marchas indignadas el fin de semana y, y, y en, ese, en esa bienvenida que s el s i t o se h i c i e n la c e p c i ó n ellos mismos pro, promovieron ciertas acciones. Y eso el miércoles terminaba con un montón de, de rutas,、eh, llevando, me parece, un, un escrito a las agencias de calificación、eh, de deudas, Moody's, etc. También había una marcha desde Cibeles a Tocha. Y、eh, yo no estaba ese día, pero、eh, las informaciones que se dieron y que también se dieron en la propia Asamblea de Pensamiento sobre de violencia o no violencia, digamos que hubo acciones que、mm, se consideraban que. Rayaban o incluso traspasaban algunos de los límites que, que nos hemos impuesto, como el respeto o como la no violencia. Entonces,、eh, pensando que sí que podía haber、um, grupos o personas o ideas, vamos a poner ideas, dentro del propio movimiento, de la gente que trabaja dentro de él y compañeros que trabajan en él, que tienen un concepto de violencia y de respeto más laxo, incluso pueden. Llegar a veces a, a negarlo. Hay, hay ciertos s e c t o r que d e f i e n d e por ejemplo, la, la autodefensa, ¿no? Claro. Valga la redundancia. En, en el momento en el que hablan de autodefensa,、eh, el, el término de violencia deja de tener sentido porque entonces、eh, podríamos llegar a estar de acuerdo en que se puede utilizar en ciertas ocasiones. Entonces, util, utilizan、eh, analogías de otros momentos, de otros movimientos, de otros países.、Eh, Para justificar que es la misma situación aquí y que por lo tanto el 15M debería poder usarlo también. Hay una... no ...a ver, hay, hay... ...la、no、viol ...hay ver, como pilares dentro del 15M: n o el tema del, del pensamiento colectivo, las personas、eh, son lo más importante.、Eh, mucha gente creíamos que también era una, un consenso,、eh, que se había consensuado el tema de la no violencia. Pareciera que no es que se consensuara, pero sí en un documento, fundaci el documento fundacional, por decirlo de alguna manera, la declaración pública primera que aparece en, ma en madridtomalaplaza.net, habla de un movimiento pacífico. Y, y es ahí donde, en lo que nos apoyamos. ¿Es así o no?、Eh, en ese y en varias actas más.、Eh, dijo, ¿Sí? en, se, se dijo en la Asamblea una cosa con la que me quedo: era algo así como、eh, está dicho en casi ningún lado y a su vez en todas partes que es un movimiento pacífico. Es decir, está en todo el contenido, es decir, es un, es un consenso tanto implícito, porque de eso se trata, es una actitud que ha unado a toda la gente, como implícito, o sea, perdón, explícito y implícito. Y explícito está en ese manifiesto, que todavía se puede ver en, en, esa, en la web,、uh -huh. y según va a ser manifiesto, que es una de las entradas de arriba, y dice: ¿Por qué estamos aquí? Se pregunta, da una explicación y dice además. Estamos aquí para、eh, luchar pacíficamente. Somos un movimiento de lucha pacífica.、Uh -huh. Y a continuación dice: si estás de acuerdo, únete. Bueno, así que entiendo, y esta es, es un poco mi línea de pensamiento, que no es exactamente la que salió en la asamblea, porque en una asamblea de pensamiento salen todas las posturas. La mía de ahora es ligeramente novedosa a la que tenía previa a la asamblea, pero va en la misma línea. Y es que, por un lado.、Eh, Está legitimado que es así, que, que somos un movimiento no violento. Quizá luego habrá que hablar sobre qué, qué podemos considerar violento o no violento, y ahí habrá, puede haber un debate, pero desde luego somos no violento. Y por una, está c o n s e n s u a l entonces tienes varias opciones. Si eso que te llaman para unirte, esos motivos por los que estás aquí, en, según dice manifiesto, no te gustan, pues puedes intentar cambiarlos con las herramientas que nos hemos inventado. Si te gustan, te quedas y participas con ellas. Y si no, pues tienes la opción de no participar dentro o hacer. En tu vida puedes hacer, utilizar la violencia en la medida en la que quieras, puedas. Y por supuesto, espero que se intente evitar, porque en muchas situaciones en nuestra vida nos, nos saca、eh, acciones violentas, aunque sea en muy pequeña medida. Especialmente conduciendo, puede ser. j a <risa> Pero dentro de lo que es el 15M, si lo utilizas y quieres, que, sea, o sea, quieres que, sea, que se hagan acciones violentas o que, desde luego, no están claramente en la línea de lo no violento, estarías utilizando el movimiento para tus fines. Ya.、Yeah. Ese, perdón, ese, yo ¿Sí? creo que es un tema、eh, muy interesante. A ver, el movimiento 15M es un movimiento muy amplio del que participan miles de personas que tienen.、Eh, Independientemente de sus diferencias, un ideario común que se ha manifestado reiteradas veces muy claramente, la tentación de utilizar a este movimiento es muy fuerte.、Eh, la van a intentar utilizar los partidos políticos, la van a intentar utilizar、eh, la, la facción A y la facción B, y obviamente también sabemos que existen en, en, en, en el medio,、eh, digamos, Eh, que lucha contra la, el, el, el status quo del sistema, gente que participa de, de, de una ideología violentista. Y también van a tratar de utilizarlo, eso es más o menos obvio. Pero hay, hay、eh, bueno, tú decías una, una palabra que a mí me llamó la atención, porque, a ver,、eh, Es que hay, hay ciertas palabras que tienden como a, a, a manipularse, ¿no? O sea,、eh, aquellos que están en pro de, de la violencia como metodología、eh, manipulan el uso de la palabra autodefensa. A ver, autodefensa es lo que estamos haciendo. ¿Por qué métodos? Es otra cosa.、Uh -huh. Pero que estamos haciendo autodefensa, por supuesto que estamos haciéndolo. Y.、Eh, Eh, eh, otra palabra que me llamó la atención es el, la, la palabra crispación,、uh -huh. porque si hay algo de lo que este movimiento está exento es de crispación. Estuvo muy indignado en su momento, y yo creo que eso fue la manera, la, la, la forma en que se produjo esa percepción de que somos un conjunto. Y、eh, creo que incluso esa indignación se ha,、eh, ha evolucionado a, a una decisión de, de, de cambio y de transformación. Pero yo no creo que la palabra crispación sea una palabra que c o r r e s p o n d e con este movimiento. Y por el contrario, fíjate qué interesante, creo que es un indicador,、eh, independientemente d e d e dónde venga. La, la, esa, esa violencia que se ejerce contra el movimiento, sea desde el ejercicio del poder o incluso desde aquellos que pretenden utilizar al movimiento como una plataforma, su herramienta va a ser la crispación. Claro, de hecho, en la práctica, no sé si、eh, coincidís conmigo, yo en cada asamblea en la que、eh, al, algunas personas. Eh, ciertos sectores plantean la defensa de posiciones violentas, están muy alterados. Es como que estuvieran enfadados siempre. Es, es una de las, de, de las cuestiones de, de por, qué, por qué somos no violentos.、Eh, primero, porque es estratégicamente、eh, infalible. Es decir,、eh, se ha pillado fuera de juego a todas las instituciones y porque están preparadas para responder a acciones violentas y no lo están cuando se les plantea una lucha violenta. Eh, con una capacidad de improvisación única y yo no, no la conocía anteriormente. Y es absolutamente coherente si, entre fines y medios. El, el fin es una sociedad no violenta en todas las, las opciones que plantea, en todas las、eh, dimensiones.、Uh -huh. y, y, y justo coincide, y es verdad que habitualmente las posturas que se defienden con un mayor grado de violencia o, o que Traspasan la línea de lo que todo el mundo asume como no violento,、eh, pues efectivamente se, se defienden de una forma muy, bastante más beligerante. No siempre es así. Algunas、uh -huh. de las posturas se han defendido con mucha tranquilidad y aún así también hablaban de pasar esa línea. De todas formas, a mí me parece interesante que existan sectores también así, siempre y cuando se automoderen dentro de lo que es el 15M, en el sentido de que se replanteen todo y se replanteen que. Quizá no tenemos que ponernos tampoco el límite de nosotros demasiado bajo. Porque si de pronto pasado mañana、eh, nos ponemos de acuerdo en que es violento acampar en sol, estará muy bien que haya sector, un sector amplio que diga no, eso no lo vamos a considerar violencia o ese traspaso es respetable. El otro día en la asamblea que tuve la suerte de poder participar, en la asamblea de pensamiento, creo que. Eh, desde mi, mi opinión, se confundía el tema de legalidad e ilegalidad con violencia o no violencia, y creo que no tiene mucho que ver, no, no necesariamente o n tiene que ver. ¿Exactamente algún o sea, aquí, ejemplo? No, quiero decir, eh, eh, perdón, yo creo que efectivamente、eh, tuve la misma percepción. Yo creo que, insisto, como, como comentábamos antes. Eh, se retuercen las leyes, se incumplen las leyes、uh -huh. eh, dentro de la aparentemente mayor legalidad.、Eh, a ver, este sistema no se ha retorcido antes de ayer. Este sistema se ha venido retorciendo desde hace, mucha, de, desde hace muchos años y muchas décadas, y、eh, además en cada país se retuerce de una manera particular. Pero el objetivo es finalmente imponer las intenciones de unos pocos sobre las intenciones del conjunto. Y eso es la máxima manifestación de violencia. De eso se trata.、Eh, yo creo que lo que, está, lo que podría discutirse es otra cosa: Es si la legalidad es legítima.、Uh -huh. Porque esa creo que es una discusión sumamente válida. Es decir.、Eh, A ver, eh, que, eh, es legal que desahucien a una persona de acuerdo a las leyes que han logrado imponer, pero es absolutamente ilegítimo. Claro. Es decir, han retorcido el uso de la Constitución o, lo, o los enunciados de la Constitución para establecer leyes que finalmente les permiten violentar al ciudadano, ciudadano y al conjunto social. De una y mil maneras, por lo tanto, esas leyes, aunque sean legales, son ilegítimas.、Uh -huh. La voluntad del pueblo, la, la, la, la soberanía reside en el pueblo, pues esa es la primera、eh, legitimidad que se pasan a llevar en, el, en, en la forma en que establecen sus leyes. s、sí. eh, Creo que nosotros lo que tenemos que defender no es la legalidad, es la legitimidad,、uh -huh. Llega, partiendo de la Constitución en adelante. Hay, hay, hay, un, hay un punto muy interesante cuando se estudia Derecho, que es、eh, Derecho o Justicia. Muchas veces nos encontramos que lo que es legal no es justo. Y de hecho,、eh, el pueblo tiene el deber y el derecho de levantarse contra lo que no es justo. Por otra parte, en colación con lo que es la no violencia, voy a citar a, a Unamuno cuando dijo: Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque no tenéis la razón. Entonces, en el momento en que el movimiento 15M deje de ser violento, o sea, pase a ser violento, que no va a pasar, perderá la razón. Y ahora nos asiste la razón. Y tenemos la razón. De la justicia. ¿Es justo que se pueda desalojar de una vivienda a una mujer que tiene a su cargo a un hijo discapacitado? Difícilmente me entra en la cabeza que eso pueda ser justo. Ante esa injusticia, el pueblo tiene el derecho y el deber de responder. ¿Cómo lo hacemos? De una manera no violenta. Aquí por aquí se oyen aplausos,、eh, aplausos 15 de mes. ¿Qué consecuencias tiene para vosotros? El, el, ¿Qué consecuencias veis、eh, a partir de, de, de asumir la no violencia como, como metodología? no? Quiero decir,、eh, y aquí hago una reflexión personal: ¿no? si desde el momento en que el movimiento pone a las personas como lo más importante,、eh, que se basa en la horizontalidad, si, por ejemplo, en el pensamiento colectivo, etc., eso, llevado a su máxima expresión, presupone, a mi modo de ver, la no violencia como metodología en las relaciones y en el. Y, y, Y en, el, en la acción, pero no sé si, si opináis lo mismo. ¿no? n o Para mí hay un concepto que es el, el, del que, el de que el capitalismo y en general esta sociedad que estamos hablando de violencia,、eh, de violenta, es violenta porque nos impone unas condiciones que no podemos elegir y en las que no podemos tomar parte, nos han expropiado una serie de condiciones que pertenecen al ser humano. Y además de, de eso, que es una violencia institucionalizada y es una violencia、eh, que está en las propias leyes y en, en la legalidad,、eh, la violencia está también en las relaciones sociales. Se impone como relación social. Pongo、uh -huh. un ejemplo muy identificativo que es una frase, pero cuando uno tiene una idea muy creativa de, de algo que se le ha ocurrido, que puede desarrollar y con lo que va a disfrutar, la respuesta que recibe habitualmente. Y su grupo de amigos en general va a ser qué bien y te forras. Es decir,、uh -huh. enseguida ya le ve el contenido de sacarle provecho a algo cuando en realidad está quitándole el, el objetivo o, una, o mucho más potente que es disfrutar con ello, sacar algo、uh -huh. adelante que quieres hacer. Así que digamos que está en las venas. ¿Si、he oído alguna vez la expresión de que、eh, han colonizado las mentes. Bueno,、uh -huh. pues eso no es posible desactivarlo de un día para otro. Llevamos tres meses desactivándolo de una forma diferente a cómo se había hecho antes y va bastante bien. En realidad va más rápido de lo que cree la gente, ¿no? Lo que pasa es que la gente busca resultados、eh, casi tangibles. Porque, bueno, a mí me parece ya un resultado tangible. He visto muchos, en, ya en las primeras semanas vi muchos tangibles, cuando la gente me decía no hay resultados tangibles. Esa gente que me decía eso les preguntaba qué pasaba en sus compañeros de trabajo a nivel、eh, vecinal, local, y a, a continuación me contaban algo que sí. En lo que habían percibido algún cierto cambio. Digo, ya más tangible que eso, si ya se ha conseguido eso,、uh -huh. ya es muchísimo. Y la sentencia que sale hace dos días del juez que. que reconocía la, a los acampados, ¿no? Como... A la persona a la que le habían denunciado a la policía por desobediencia civil, sin、uh -huh. embargo. Bueno, esa sentencia que está ahí en Toma la Plaza, en la Campada de Las Palmas. Eso es desactivar. Disculpame, no sé si estamos hablando de la misma, q u i z á yo me he precipitado. Donde se reconoce como a alguien acampado, como, como que esté. En domicilio social. De alguien. ¿Sí? En, es, en esa misma sentencia, es ¿sí? verdad que creo recordar, por lo que he leído, que lo que dice es que es su domicilio trae, provisional.、Exacto. Es una de las frases que saca en el. Entiendo que simplemente. f o、claro, r z a d o por las circunstancias. Exacta, exactamente. Entonces, son varios reconocimientos a, a la legitimidad del movimiento y eso. A mí no me parecía posible hace, hace tres meses. Bueno, lo que estábamos hablando antes en relación a la sentencia que has dicho,、eh, también en la sentencia recoge que un policía le pidió、eh, la documentación. Entonces él le dijo que sí, pero si él、eh, le daba su número de identificación. El policía se negó y le quisieron poner una multa de 150 euros. Una multa de 150 euros. Y la sentencia obliga al policía. A identificarse.、Uh -huh. Entonces, no es ninguna tontería que nosotros, por, por ejemplo, una de las cosas que me hace mucha gracia cuando estás hablando por teléfono con Bobafone o Timofone, y me da igual, es、eh, por calidad del servicio vamos a grabar la conversación. ¿no? Pues nosotros podemos hacer lo mismo, o sea, por calidad del de servicio. De servicio vamos a grabar esta conversación、uh -huh. ante, un, ante un personaje del orden público.、Uh -huh. Y hay jurisprudencia. Eso. Creo que sin el 15M no, no hubiera pasado, no、claro. hubiera ocurrido.、Eh, de hecho, han circulado、eh, mensajes, recomendaciones. Desconozco qué grupos de trabajo, qué comisiones fueron, no sé si fue legal quien lo lanzó en su momento, pero me parece que sería interesante reforzar todos esos derechos a los que tenemos、eh, en estas situaciones los ciudadanos, todas las personas, para que la gente sepa、eh, qué puede hacer, ¿no? Claro, es que. Publicitarlo más, yo, quizás. Hay una de las cosas que siempre me ha parecido extraordinario, que es.、Eh, yo creo que en los institutos, tanto. Algo de derechos se les tenían que enseñar. Y no se enseña. ¿Por qué? Porque el desconocimiento <risa> está muy bien, ¿no? Que la gente no sepa cuáles son sus derechos, pero los tenemos. Y nos tenemos que agarrar a ellos. Aunque pasen de nosotros, da igual. Nosotros nos tenemos que agarrar a ellos porque es lo que tenemos.、Uh -huh. Entonces. Eh, yo invito a todo el mundo a que, a que se lea la Constitución, si、sí, no está mal. O sea, te ríes también. Porque, <risa> sí, porque dices,、eh, no, no entiendo cómo se dice que es un derecho el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo,、mm. y nos lo están impidiendo. Yo, yo recomiendo también el Estatuto de los Trabajadores, que es una buena, un buen cuento de ciencia ficción. Sí. Sí. <risa> Eh, sí, ¿Cómo,、eh, una cosa, ¿cómo imagináis vosotros, que, cómo os gustaría, a título personal, no en nombre de nadie, a título personal, cada uno, cómo, cómo os gustaría que fuera el futuro? Dado que estamos hablando de、eh, procedimientos, maneras no violentas, bueno, ¿cómo imagináis? Esto, esto hemos venido aquí, entre otras cosas, porque no nos gusta lo que hay e imaginamos otra cosa. n o Jorge me está diciendo, ah, fácil, la pregunta fácil. A, a, mí, a mí me gustaba hacer ese ejercicio de reflexión antes, ¿Sí? porque precisamente no lo veía del todo viable. En los últimos meses lo, lo he empezado a ver como que se podía hacer algo mucho mejor y ya los, las pautas que yo me ponía de imaginación. Se han,、si、han quedado cortas. Se me han quedado cortas. Así que ahora,、yeah. ahora me cuesta mucho más todavía. Ya no podría decirlo, no me podría atrever. Mientras que antes podría haber hablado de un movimiento asambleario irrespetuoso. Ahora me parece que, vale, ese es el marco definido. Es este sentimiento que se ha generado, donde sabes que puede haber 6.000, 7.000 personas para reclamar una. que no es una plaza, obviamente, ¿no? Para reclamar un espacio público y unas condiciones de vida. Y, y confío en esa masa. Como no habría confiado antes. vale, o sea,、no, bueno, A lo mejor no es una masa, es un grupo de gente que se asamblea y que se moviliza. Pero ahora tengo una confianza en que lo que pueda salir de ahí es mucho mejor de lo que mi imaginación da.、Uh -huh. Sí, yo coincido absolutamente con, con Rodrigo. O sea. Yo soy muy aficionado、eh, a, la, a la ciencia ficción, no tanto por la parte <risa> científica, sino por la parte de la, ficción. De, la, de la socioficción o de la psicoficción, o sea, lo que pasa cuando el futuro llega. Y lo que me parece más impresionante, y coincido absolutamente con, contigo, Rodrigo, es que、eh, mi sensación, mi percepción es que el futuro se ha hecho presente.、Eh, Eh, me, me puedo imaginar eh, eh, cosas que me gustaría que fueran de determinada manera, pero no me atrevo porque no quiero ponerle frenos.、Ajá. O sea,、eh, no me atrevo porque le veo una, una, una potencia increíble que, que mi, mi, mi, mi, mi, mi triste cabecita, tratando de a p r e n d e r solamente lo, lo, lo reduce en sus posibilidades.、Uh -huh. Eh, a mí a, hay cosas que me. A, hay un, un tema que me gustaría、eh, muchísimo destacar, porque、eh, como estamos hablando de, de violencia o no violencia, a veces se trata de naturalizar la violencia, es decir, bueno,、eh, es natural, es normal que, pase, que, que uno dé una respuesta violenta. A ver, pero si todo lo que se da.、Eh, Lo que hemos logrado en el 15M no es natural. No es natural que seamos inclusivos, no es natural que nos preocupemos por el problema del otro aunque nosotros no lo tengamos, no es natural que nos preocupemos por lo que le pasa a una, a una minoría. Y si somos capaces de desnaturalizarnos de esa manera, ¿cómo no vamos a ser capaces de, de desnaturalizarnos con respecto a la, a la respuesta violenta? A ver, si ninguno de nosotros es naturalmente no violento, yo por lo menos no soy naturalmente no violento, yo soy. Trato de ser no violento por elección.、Uh -huh. Es una opción.、Uh -huh. O sea, me pueden quitar las opciones a tener mi casa, me pueden quitar las opciones a tener mi trabajo, pero no me pueden quitar mi opción de ser o no ser violento. Esa、uh -huh. opción no me la pueden quitar.、Uh -huh. Y otra opción que no me pueden quitar es mi derecho, otro derecho que no me pueden quitar es mi derecho a rebelarme. Que coincido absolutamente con, con lo、Iván. que decía Iván.、Uh -huh. O sea,.、Eh, Pueden arrebatarnos todos nuestros derechos, pero ese derecho no nos lo pueden arrebatar porque no está en sus manos arrebatárnoslo.、Uh -huh. Yo, la verdad, es que cada vez que hablo con compañeros, siempre hablo de la reevolución. Para mí, esto es una reevolución, que es la diferencia que tiene con otros movimientos. Entonces, en otros、uh -huh. movimientos se puede hablar de resistencia, se puede hablar de violencia, se puede hablar de un montón de cosas. Yo personalmente no soy una persona que diga no soy violento, yo tengo que luchar todos los días conmigo. Para encauzar la violencia, ser un poco más inteligente que mis impulsos que me llevan a, a decir, te voy a dar una colleja. n o Eso te, te sale. ¿Por qué? Porque el, el ser humano tiene que evolucionar. Entonces yo me veo evolucionando y siendo consciente de cuando yo tengo、mmm, comportamientos violentos. Y decir, no, por aquí no voy a ningún sitio. Por aquí no, así que vamos a intentar ser un poquito más inteligentes que, que normalmente. Y ahí, como decía Héctor, eliges ser no v i o l e n t o s t a Entonces, violento, claro, eso es la, la elección de decir: Tengo la elección de, ante un problema, actuar violentamente o no violentamente. Seguramente vas a resolver el problema mucho más fácilmente, no violentamente, a largo plazo.、Uh -huh. Lo que tiene la violencia es resultados a corto plazo.、Uh -huh. Eso es la seducción de la violencia. Porque. Tú niegas al otro. Pero, ¿qué pasa cuando estás negando a todo un pueblo, como es en este caso, todo, al, al ser humano? Pues que el ser humano dice: Me niego a ser negado. Y entonces hace un pensamiento positivo. Del, pues, negativo negativo, matemáticamente nos convertimos en positivos. Eso dice la lógica. ¿no? ¿Sí?、Eh, ¿sí? sí yo, yo, quería, yo me estaba imaginando, o sea, si yo me hubiera imaginado el, el mundo como yo hubiera querido que fuera. Me lo habría imaginado con, con la gente sentándose en la calle a hablar y a pensar. Y de pronto se puede hacer, se hace. Me lo habría imaginado conociendo a, a Gabriela, Jorge, Héctor e Iván en una mesa, hablando e identificándome con, con todas sus posturas,、eh, independientemente de que tengas matices o, o reflexiones que hacer al respecto. Así me imaginaba yo un mundo, mundo mejor. Bueno, y lo tenemos aquí, ¿no? Está... La verdad es que está siendo una experiencia. Muy enriquecedora,、mmm, tremendamente. Como, de, de much, yo como lo vivo, como de mucho agradecimiento interno, ¿no? A cada persona con la que me encuentro, con la, a la que me voy acercando o que se me acerca, y a, y a experiencias conjuntas, ¿no?、Eh, bueno, vamos a seguir trabajando en este camino de la no violencia, ¿no? A sí, ver, Iván. Yo, es que no me gustaría pasar de pedir. Por favor, explicaciones con mi más、uh, absoluto sentido del respeto a, tanto a la delegación del gobierno como al ayuntamiento de Madrid, de en qué se están basando jurídicamente para cerrar la plaza. Porque no he visto ni en los medios ni ninguna declaración por parte de un responsable político que digan por qué. Esto es como lo de m o u r i n h o pero en serio. Uh -huh. eh, si, si estamos en, en, la, en la fase de pedir cosas, eh, eh, yo pediría a, a todos los compañeros que、eh, estamos en este movimiento que no perdamos la fe en nuestra creatividad. Dar respuestas no violentas exige ser creativo, dar respuestas violentas no, están todas estudiadas. Dar respuestas no violentas exige una creatividad enorme y creo que lo que tendríamos que tener es confianza porque nos lo hemos demostrado, además no es una confianza ciega, no es una confianza religiosa.、Pero、hace tres meses que nos estamos demostrando que tenemos una creatividad inagotable y, y, y sigamos ejerciéndola.、Eh, abramos la cabeza a nuevas respuestas a, a, y el corazón también a nuevas respuestas, a, a nuevas propuestas. Y ampliemos, como decía Rodrigo, la confianza en cada una de nosotras y, y en el resto de las personas. n o Y que esa confianza crezca y que el futuro que, que buscamos, que queremos, que soñamos, cada vez sea más, más real. Bueno, amigas, son las diez y cuarto, pasadas de la noche, y nos encontramos en Acercando Personas el próximo miércoles. También queremos, desde Acercando Personas, pe hacer un pedido. Que Tengamos una muy rebelde semana, rebelde y no violenta. Hasta la próxima.